en el día del día de hoy, ¿ustedes recuerdan lo que hablamos de emoción competitiva? Yo le que la emoción competitiva parte un poco de la base de este un poco de la desconfianza de estas de de partes parte que han funcionado de forma antagónica, Y en general también partimos del de siguiente principio, que no hay que compartir información. Si yo comparto información, esa información puede ser utilizada en mi contra. ¿Ya? Y el, el, el punto de acuerdo lo logramos a través de este juego de regateo. ¿Ah? Yo pinturo la oferta, la otra parte pintura oferta. ¿Ah? Y este juego consiste también en que eh, la parte de tratar de evitar, digamos, de tratar de evitar de, eh, efectuar la, la menor cantidad de concesiones posibles por lo tanto esto queda un poco de presión ¿Ya? Eh, vamos a ver que la lógica de la deposición colaborativa es completamente distinta ¿Ya? Ah, si estas conectadas, salen ahí, ahí esta, o sea Si esta, ahí esta, si esta tu pantal A ver, ¿por qué? Porque ahí, ahí se tiene, ahí está el pantal Es como que son modelos Sí, ahí está, ya, ahí está Ahí está, ya Acabamos, ¿cabe dónde estás? ¿Sí? ¿Cabe? ¿Sí? ¿Cabe? abajo ¿Taba? le he indicado la lógica de la negociación con la autonomía es completamente inversa ya en general de acuerdo a lo postulado de la teoría de juegos ¿ya? lo bendiga cuando las personas no se comunican entre sí ¿ya? no interactúan no comparten información ¿Ya? Las personas tienden eh, a eh, ejecutar una conducta ¿ya? que va a buscar justamente maximizar su propio bienestar. ¿ya? Y ahí aplica justamente el famoso dilema del prisionero, que que nos indica el dilema del prisionero. El dilema del prisionero justamente es que la ausencia es única de las, las personas. Las personas van a atender justamente a actuar, digamos, en forma individualista y tratando de buscar su propio bienestar, o sea, con su propio bienestar. En cambio, cuando las partes se comunican, eventualmente puede ¿ya? lograr de, de tomar conciencia. ya y que justamente actuando en forma conjunta, cooperando, poder lograr un bienestar que no podría lograr en forma separada. Y para esto, justamente, esto el problema siempre se inventa en el formular, hay un temático que es Alan Tuker. ¿ya? Alan Tuker, la de la máquina él fue el director de tesis de John Nash. ¿Se siempre citará Vladimir una mente brillante? Sí. Ya. Bueno, John Nash también en la Universidad Scientist donde el director de la que justamente que lo hace famoso digamos Nash. ¿Ah? Nash es bueno en la economía por su aporte teórico. El director del fueron los que acuñó este concepto de, la, de, de, de dilema del prisionero. ¿Y qué concepto dilema del prisionero para poder graficar esta idea? Consiste exactamente en que, que eh, eh, se toman detenidos a actos de la cuenta, ¿ya? La policía en general no tiene pruebas completas para poder acusar a actos de ¿ya? O sea, que, si efectualmente no coopera, el resultado va a ser que ambos van a salir libres del cuarto de, de, de, de la policía, ¿ya? Si solamente uno de ellos coopera, ¿ya? esa persona, digamos, a, eh, va a decir, a ver, si Eh, pro la persona que no coopera, pero pues, si logramos encarcelarlo, va a tener una condena real. ¿Ya? Si una persona coopera, la gente que, que coopera va a tener una rebaja condena va a estar un año en la cárcel, ¿verdad? Y el otro, que no opera tres años. ¿Ya? Si ustedes fuese en la policía, ¿cómo interrogamos esto del puesto? ¿Los separamos o los interrogamos de forma conjunta? Sí, los separamos. ¿Para quién? ¿Qué es que queremos evitar? Que se comuniquen, que se coordinen, ¿cierto? Si ellos se coordinan, pueden asegurar, ciertamente, que si ninguno de los dos hablan, ¿vale? van a salir caminando libres del cuartel. ¿Ya? A ver, ¿Cuál es la conducta más racional más que maximiza el bienestar de, de estos delincuentes? ¿e, ¿Cooperar con la policía o quedarse callados? Cooperar. Cooperar. ¿sí? ¿Por qué tengo que cooperar? Porque yo no me puedo asegurar que la otra persona no lo va a hacer. ¿Ya? O sea, si la persona coopera, no, yo puedo entregar el precio y luego no ir, que no un año. Si vamos a cooperar, una, vamos a tener como una, una pena de un año, por lo completamente racional que yo pueda decidir cooperar, ¿ya? Bueno, esto es un poco, en esta idea se funda la negociación colaborativa, ¿ya? Para lograr, que las partes maximizar y poder optimizar el bienestar de las personas, ¿Ya? Se requiere que las personas se comuniquen, que colaboren, ¿ya? Porque esa es la guía que las personas van tener, ¿Ya? Para darse cuenta que colaborando pueden obtener un bienestar, ¿ya? que no podrían obtener si ¿sí? cada uno de ellos decide ¿sí? actuar separadamente ¿sí? ¿Ya? dentro de estos modelos de negociación colaborativa que se fundan en esta idea central ¿sí? que lo repito esta idea es compartir información cooperar entre los negociadores ¿sí? ¿Ya? la principal escuela en este sentido hay varias pero vamos a ver el modelo de negociación de carter Este modelo fue elaborado por un académico de la Facultad de Derecho de Cárdenas, cuyo nombre era Roger Fincher, este caballero falleció hace un par de años atrás. Yo tuve la oportunidad, la suerte, de poder tener una clase con Roger Fincher en el año 2000. 2009, ya. Una vez que fue a hacer un curso justamente de negociación a esta, a esta, a esta, a esta y ya el caballero ya estaba viejito. Ya. Me que casi lo a, la, a la clase lo llevaban como un tótem ¿verdad? pero el cayeron es un cayeron tipo era realmente notable ¿verdad? este tipo participó justamente en el plan Marshall participó por ejemplo en las negociaciones de los actos del volante de, y en el caso de los... De, de, yo no sé si la película Arrow ¿se acuerdan de la película Arrow? ¿No? Arrow una película justamente que trata de eh, la gente que fue en la embajada de Estados Unidos en Italia luego de quedar poniéndonos y ahí también esta negociación participa Robert el o sea por lo tanto un tipo que tiene, o sea, tiene una trayectoria enorme y él justamente parte de la base, él preguntaba cómo llegó a elaborar parte de la base justamente va pues, preguntándose lo siguiente, a ver tiene la gente que le va bien el negociado, a qué es esta gente que le va mejor que a otros, y bueno ahí justamente empezó a las características de, de, de negociadoras y críticas, y estuve justamente el caso de, de negociación específica, <coughs> político, empresarial, etcétera en todos los ámbitos. ¿verdad? Y de eso trajo él ciertas conclusiones que le permitieron luego elaborar este modelo de, de, de negocio. ¿verdad? Cuando hablamos de, de, de un modelo de negocio en que estamos hablando de que es una técnica que se utiliza en las ciencias para poder presentar una determinada realidad. ya Porque en general hasta le diría hasta un par de años atrás eh, se señalaba justamente que en materia de las ciencias sociales eh, no es factible explicar el modelo eh, o sea, el método experimental para poder comprobar mi hecho. ya ¿Por qué? porque en la caso un comportamiento humano no sempl las condiciones de control y de aplicabilidad control explica exactamente el método en el método experimental que yo puedo controlar todas las variables de experiment Realmente que habilidades impliquen que yo pueda replicar el experimento a, eh, en en, en distintos contextos. ¿Ya? El caso la conducta humana que yo lo practique. Sin embargo, en la actualidad vamos a ver que eh, es muy frecuente ¿ya? que también en, tanto me, los economistas como los psicólogos recuerdan el método experimental. Ahora, método experimental ciertamente se utiliza con las limitaciones que, propias que tiene eh, de realizar el experimento la conducta de personas, Es igual es un método científico, ¿sí ¿Perdón? El método experimental también es parte de es el método científico. Como tú comprara en una en la celda un hecho, tú tenías un problema de cuánto la capacidad puede de sunder agua. Tú puedes poder aplicar el fenómeno, ¿no? Idear tener hacer controles de control de qué idea. De ahí puedes tener si queremos saber cuánto el a cuánto dinero me hago a del mar, que usted va a con el experimento, lo produjo, ese fue uno. En la actualidad, el agua no se aplica igualmente a raba conductual, ¿está? Ciertamente la, la, la, la, la, la fiedad ya no es tan precisa como eh, en la ciencias duras, pero claramente ha sido una, una experiencia bastante útil, ¿está? Fundamentalmente, esto yo lo he visto aplicado en, en este caso, de, eh, a nivel de economía, como también de psicología. Y también en Estados Unidos ya, Mezclando conocimiento, por ejemplo, parte de, de profesores, ¿ah? eh, ahí está uno que es de la UCLA, que es eh, Razor Korovkin, ¿ah? eh, que también ¿ah? ha, ha aplicado este este método ¿ah? para poder eh, medir justamente el, el, cómo operan ciertas normas ¿ah? eh, en un determinado contexto recurriendo a este método experimentado. Pero, a ver, antes de esto quiero que se recurriera la ciencia social, se recurriera al, al método de poder modelar una determinada realidad. ¿Ya? para poder probar una ley económica se recurría frente a la figura de la modelación quiero me explica modelar una conducta es que eh, establecer ¿ja? eh, una situación simplificada de un determinado comportamiento por ejemplo cuando hablamos de la ley de oferta y demanda su recibo se sube el precio ¿no cierto eh, de un bien la oferta digamos la, la demanda del mismo debería tener a reducir pero para que esa ley ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? de alguna forma se representa de forma simplificada una determinada realidad bajo un centro supuestos que se establecen de forma previa ¿sí? ya un poco lo que vamos a ver en este modelo de Carmen, es un poco eso ¿sí? ¿sí? que implica representar de forma simplificada una determinada realidad ¿sí? ¿Ya? y vamos a ver que conforme al feature algunos errores que la gente cometa cuando estamos negociando ¿sí? son los que vamos a ver a continuación Ver, el primer gran error que se retribuye que cometan las personas cuando negocian ¿a? es el hecho de que las personas tienden a improvisar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto lo hablamos también? Que cuando uno negocia, digamos, eh, ahí el profesional se requiere justamente, ¿verdad? Que las personas se preparen adecuadamente, ¿verdad? Por lo tanto, que el primer error que no pueden cometer es No prepararse, ¿verdad? Particularmente la negociación profesional, la, la preparación es un elemento que tiene que ir sí o sí. Okay. Si no, van a durar un cambio en una negociación, digamos, de, de, de, real en el cambio. Segundo rol, ¿no? ah, a partir de la base, que la predicción es que yo exijo cuando negocio, y esto se funda en el hecho de que uno tiende a negociar posicionalmente, o sea, en base a esta técnica, el regateo, es un trap y ¿ah? el objetivo de la negociación es un resultado único. ¿Qué quiere decir ¿No? Yo le digo, mira yo quiero ah, tener como resultado ah, eh, que me paguen una determinada cantidad de ¿Cuál es el problema cuando yo centro mi resultado en una, elección, en una petición única? Y yo les digo, yo quiero que ustedes me paguen la suma de 500 dólares, ¿no? hago una sola petición. ¿Cuál es el problema puede tener eso para que alcancemos una cosa? Relativo. algo mencionamos, ¿no es cierto?, algo mencionamos en la última parte que uno tiene que ser una última oferta, sí. ¿ya?, el tema es justamente que, que, que hay un importante que lo que yo pida no necesariamente va a coincidir con lo que la parte de ¿ya?, era un sergo sistemático, no, no, sólo lo por ser un sergo sistemático, ¿verdad?, Cuando yo pido una, una petición única, el problema es que, eh, es que esa petición única coincida exactamente con lo que el otro quiere darme, es muy difícil, ¿ya? Porque yo en el fondo me cierro a un resultado concreto, ¿ya? El día aporte difícil a la teoría de negociación ha sido establecer el hecho de que, eh, cuando uno negocia, ¿ya? también tiene que negociar más que más en base a una posición única, emocionalmente, Tiene que negociar basado ¿verdad? en cuál es el interés de, de, de la persona. Cuando hablamos del interés, estamos hablando de qué necesidad yo pretendo cubrir con esta negociación. ¿verdad? Qué preocupación me, me quiero acercar cuando yo negocio. Si les digo, por ejemplo, quiero una cantidad de querentas locas, la pregunta real que tiene que formularse más que decir que los que son querentas locas, es, bueno, ¿qué pretendo hacer yo con las la querentas ¿Ya? Porque eso me va a llevar a qué necesidad yo quiero cubrir con eso. Cuando hablamos, abrimos este, hermanos, vamos a la necesidad quiero cubrir, eventualmente la abanico de posibilidades para llegar a la red se amplía. ¿Ya? Y por lo tanto, el enfoque correcto. Ustedes ven en es general, que todos de negocio también trabajan sobre el Por eso digo que uno de los principales aportes de Pistel fue justamente Tercer a ¿ah? pensar que mi postura, mi planteamiento es el único correcto y justo. Esto parte un poco de los senos egocéntricos que nosotros vemos en su virtudía. Tender a sobrevalorar nuestra postura. De hecho, Pero, la, sí. ¿sí? el primer punto también se vincula con eso, porque quizás la falta de preparación va como... Ya, una experiencia exceso de confianza. Con una, eh, sí, claro, sí, sí, también ti, es, es, el, es correcto lo que usted el, te indica. ¿ya? Eh, y que está esa eh que solamente construye una correta y justa, ¿ah? eh también en una certificar eh, de forma muy básica cualquier problema, ¿ya? Pero lo que ocurre cuando una persona plantea una idea, lo que está ocurriendo es que probablemente el nivel de información y la perspectiva que sobre el cual está viendo a un determinado hecho, ¿verdad? ¿ah? Es interpretativo. Pero eso no significa automáticamente que eso sea errado. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando yo tiendo a pensar que solo lo que yo creo es lo correcto y lo justo? Eso me puede llevar a mí también a al siguiente problema. Yo no puedo tender también a caer directamente en un exceso de confianza. Miren, para ustedes que ahí no tienen nada que hacer, yo me confío en lo que yo creo y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, también eso desconoce esta que muchas veces y el hecho que una persona piense de una determinada manera es porque tiene información distinta a la que usted tiene, y no necesariamente porque sea un imbécil ¿verdad? o sea una persona que está eh, eh, eh, interpretando raramente la información. ¿verdad? Y un último también, que esto también es propio de la negociación eh, competitiva, y eh, eh, mucha gente que tener una postura abierta y sincera con la contraparte ¿verdad? en una muestra de guía, en base a esta idea y yo les indicaba. ¿verdad? Si yo sumo una postura, digamos, eh, abierta a esa, me puede ser usado en mi cuenta. Vamos a ver que es porque esto es un error. Eh, porque si yo quiero, efectivamente, llegar a un acuerdo colaborativo, la única manera de hacerlo es compartir la información. Ahora, tampoco se trata que no sea, en este proceso, uno sea ingenuo. ¿verdad? O sea, que yo diga, mire, ¿sabes? todo este proceso lo voy a hacer lo voy a hacer un libro abierto. Yo también tengo que manejar estratégicamente mi información, ya pero si yo por ejemplo no revelo qué es lo que yo quiero con usted de, de qué forma usted va a tener que adivinar lo que yo quiero, ¿ya? que eso pasa muchas veces con el tema de las parejas, ¿eh? ¿Ya? cuando ustedes le dirán a la pareja, oye ¿por qué tú no me invitaste para el día de aniversario en tal, a tal cosa? ¿ya? o ¿por qué necesitas esto? Y lo que ocurre muchas veces es que, lamentablemente, ustedes están asumiendo que la persona tiene que pensar igual que usted Y es un error, ¿Ya? porque cada persona procesamos la información de un modo distinto. Y no necesariamente, ah, uno tiene que determinar lo que ustedes quieran. A mí me pasa todo el tiempo con mi señora, ¿ah? eh, y eso también es un error frecuentemente uno tiende a pensar, oye, no es ¿ah? la persona tiene que saber lo que yo quiero. No, sino cada persona, lo se hace en la información de un modo distinto. por lo tanto, es un error que usted ha contribuyendo a ah, eh, eh, eso. ¿ya? <risa> Vamos a ver un esquema general de este, de este modelo. Este modelo usted es lo ve, tiene 100 elementos. ¿ya? Los tres elementos del centro son los elementos propios del proceso de negociar Ya, o sea, tenemos intereses, opciones y legitimidad. Eso es eh, por con constituir el corazón del proceso de negociar ya Sin embargo, tenemos dos presupuestos previos a, a, a, para que la negociación pueda funcionar. El primero de ellos uno que es esencial, y el segundo ah, es un presupuesto que es relevante, ah, pero que no tiene esta característica de tener, ser esencial. El primero es el elemento de la comunicación. ¿ya? Comunicarse no es parte mismo del proceso de negociar, pero sí es un presupuesto fundamental. porque qué? Ah, ¿Yo me puedo eh, negociar, si no me comunico de alguna manera? Incluso. Por lo tanto, tenemos ah, que partir de la base, justamente y aquí vamos a ver, ¿verdad? Eso, yo creo ya lo vamos a ver, algo lo sea, alcanzaremos a ver esta en la clase de envidia hoy. Pero seguramente con detalle en la clase que viene. ¿Ya? Aquí también se producen gran parte de los errores en el momento de negociar, en un proceso de comunicación. Segundo me es la relación. ¿Ya? Ah, y que general también, para que se pueda dar esta negociación colaborativa, tenemos que generar un clima de confianza entre las partes. La medida que yo genero confianza, las partes comparten la información, ¿ya? Y por ello también es relevante que las partes también es poder trabajar este elemento de la armazón, ¿ya? Les hago la pregunta, ¿con quién ustedes prefieren negociar? Yo creo que ustedes, si les pregunto, ¿con quién ustedes quieren negociar? Prefieren negociar. Lo más probable que me van a decir, miren, yo prefiero negociar con alguien de ¿Por qué? Porque establecer esta, este clima de confianza ¿ah? eh, de cooperación es más fácil cuando yo tengo una buena relación con mi contraparte. ¿Ya? Uh -huh. Por eso que ah, esto es, es, es no El tercer elemento es el elemento del interés. Esto ya es el primer elemento que nosotros vemos acá. Eh... Eso se relaciona. Pero eso se relaciona con lo que habíamos visto sobre por ejemplo cuando las partes se conocen y en vez de litigar refieren a negocio claro no hace, está, está vinculado eso, es mí, no me, es, a eso para mi es importante la relación pero ver, en general cualquier negocio colaborativa es, es importante ¿ah? no es esencial que yo quiera un clima que, que eh, tome medidas para atender a mejorar la relación entre las partes si yo puedo negociar con quien yo considero a mi enemigo eh, si, sí. hay un libro que se los voy a mencionar hablamos razón evento de a, eh, que un libro que nos un, un profesor también de la comunidad de derechos de Harvard, que es Robert Monocchi. Robert Monocchi fue el director hasta hace poco tiempo atrás del proyecto de negociación Harvard. ¿ya? Y él escribió un libro, que es un libro de, de, de negociación general, se llama Negociando con el Diablo. ¿ya? Quiere tratar de distintos casos, justamente, que sea esta negociación en el contexto de entre personas que ha efectivamente a, eh, se da este, este tipo de eco. Luego el tema de interés, el interés es el elemento del proceso de negociar, a esto de negociar más más que en una posición única, en base a, eh, a las necesidades que están detrás de esta postura o competición inicial. Luego tenemos el elemento de la opción, que implica la, cuando hablamos de opción, Estamos hablando de la gama de posibilidades que tenemos para poder descansar más ¿no? ¿Ya? A ver, esto también es otro elemento que es fundamental en todo el proceso de negociación. ¿Ya? A ver, el éxito o fracaso de la negociación, en parte, pasa por diseñar una opción que sea la adecuada. ¿Ya? Y aquí, muchas veces la gente comete el error de que cuando diseña opciones, solo piensan su propio interés. son olvida que está vendiendo un producto o un tercero, ¿verdad? Si el tercero también no recibe algo, ¿ya? o la opción no cubre sus intereses, difícilmente la va a quitar a aceptar, salvo que sea de un mes. ¿no? <risa> Luego la legitimidad, que son los argumentos que vamos a utilizar para poder persuadir. ¿ya? Si yo le digo a usted, señorita, la... ahora agarra sus cosas y tire por la ventana. No. Porque yo soy, yo soy el profe yo le digo, tire por la ventana. ¿Usted no. lo va a hacer no? no? Si le digo acá, ¿sabe que aquí, aquí parte de la clase no va a poner su que implica este autógrafo, mis alumnas acá tienen que eh, desnudarse. Y para poder yo el alma. Ay, ay, yo, sería el genete, no se preocupen, es solamente un ejemplo. Eh, yo creo que ninguna bueno, usted ustedes también si yo les dijera, que, eh, mira, para poder verles el aula, por favor, ¿se podrían desnudar? O sea, es lo que ocurrirían al tiro a hacer la denuncia digamos, a la, a, por, por acoso. ¿verdad? No, ¿verdad? Ninguna persona ni eso, porque ay, para que yo pueda decirle a una persona que haga lo que yo quiero que haga, tengo que darle un argumento que sea razonable. ¿verdad? Nadie acepta un, un, algo, hacer algo porque sí. So, por eso, por el, el, el otro elemento que es fundamental y que es muy parecido lo que nosotros vimos a, a propósito de la negociación eh, competitiva, que era el punto de resistencia. ¿verdad? La alternativa también trata eh, básicamente algo muy parecido. ¿verdad? Pero la alternativa nos lleva a la siguiente pregunta, a ver, si la negociación fracasa, ¿cómo yo puedo satisfacer? ¿A través de qué medio yo puedo satisfacer mi interés? litigando claro, por ejemplo, una, una alternativa a una, sí, sí, una sí. solución negociada sería el día ya y último, vamos a ver algunos elementos vamos a ver algunos tips para eh, llegar a un, a un buen compromiso, digamos ya a ver en minutos y de, bueno, que me dimos a seguir con de de. Se supone que nosotros tenemos un té el ramo de comunicación oral distinta, ¿no? ¿cierto? Habilidad, sí. Sí, habilidad, o sea. sea? Tienen que abrir tú cuáles son los dos elementos básicos del proceso de comunicación, ¿Ah? Tenemos un emisor, ¿no es ¿Ah? cierto? Y luego tenemos un ¿cierto?, ¿No? ¿Ah? Cuando yo emito un mensaje ¿Ya? Probablemente yo lo voy a hacer en un sentido, ¿Ah? eh, voy a emitir una serie de sonidos, ¿cierto? Escribo en la pizarra algunos símbolos, ¿ah? eh, y usted, esos símbolos, esos sonidos, su cerebro qué lo que hace con esos símbolos? Sonidos. Los interpreta. Los interpreta, ¿cierto? ¿Ya? Pero en base a qué lo que interpreta el cerebro humano, cada cerebro cada uno de ustedes, en las palabras que yo digo en base a lo que usted conoce, más su experiencia, ¿cierto?, ¿Ya? y por lo tanto, la, eh, si acceso si es así, ¿todas personas van a interpretar la información de la misma manera no?, no, no porque cada uno de ustedes tiene experiencias, valores, eh, creencias diversas que van a incidir en cómo ustedes van a interpretar una determinada información, ¿ya?, por lo demás también ustedes pueden estar persiguiendo mismo hecho de una perspectiva distinta, ya también el contexto ¿ya? que ustedes tengan a poder hacerle prender a eh, un hecho de forma distinta. ¿ya? Pensemos ahora, por ejemplo, en este tema de la discusión de, eh, de, de eh, los 50 años de amor prioritario. A ver, si una persona ve bueno, en algún documental de esta materia, ¿ya? naturalmente que un hijo ha de tenido desaparecido, ¿ya? porque ha sido viviendo una, una familia que fue torturada y perseguir la dictadura obviamente que va a tener una postura, una postura muy distinta, que es la persona que, por ejemplo, fue hija un general de ejército, ¿ya? o por ejemplo, hija algún agricultor que fue eh, ejecutado, digamos, a o le fue eh, expropiado su campo en el periodo de la unidad popular. ¿ya? Y los hechos nos va a percibir, son los mismos hechos, pero nos va a interpretar de un modo distinto por el contexto de que esa persona le tocó vivir. ¿ya? Así que por esa razón también eh, Aquí te encontramos el primer gran problema de la, de, la, de la comunicación, que la gente asume que todas las personas interpretamos la, la, la información que recibimos de la misma manera. Y eso es un gran <coughs> y profundo error, ¿Ya? porque no todas las personas interpretamos los hechos de igual manera. A ver, cuando yo me, me bucio, básicamente el proceso de comunicación implica realizar dos grandes actividades, ¿verdad? una que es la escucha activa y la segunda es emitir adecuadamente la información. Yo para negociar tengo que efectuar simultáneamente ambas acciones. ¿verdad? No puedo a, eh, no puedo negociar únicamente, escuchando, pero tampoco puedo hacerlo únicamente a través de emitir información. Tengo que hacer dos cosas. Pero pregunta a mí yo, si yo les pido en este caso sabiendo que ustedes tienen que ser ambas, yo les pido que ustedes coloquen eh, en qué deben colocar mayor atención Y la escucha activa es mm. Y la escucha activa es importante, a ver. Y creo que implica la escucha activa, ¿ya? Escuchar activamente implica que tú sentir a la persona que está con la cual me está recibiendo, a, me estar tratando de comunicarse conmigo que yo la estoy escuchando a, de forma sincera y eh. ¿Ya? Bueno, por eso dicen, por ejemplo, a eh que la mejor forma de conquistar a una persona esa, ¿ya? Sí. es exactamente esa. Que se va a sentir totalmente, ah, es medio romántico. Que el mundo se ha detenido, digamos, ah, se ha detenido, y yo, eh, ahí, cuando yo estoy con esa persona. ¿ya? Debo hacerle sentir esa persona que es importante. ¿Ya? Porque, a ver, si ustedes, yo, yo no, estoy, no, hago, no muestro atención a lo que ustedes me están indicando, ¿verdad? ¿Qué que genera eso a usted? a rabia. Moléstia. Claro, moléstia. Porque cuando uno se siente escuchado, no sé, pasa la... van a hablarle el pololo, la polola, no sé, ahí la lección de cada uno. Y empiezan a hablar mira, hoy, este día yo tuve que mi profesor, me contó esta... ¿Están todos super? No, no. Depende, depende de mejor en algún momento a hablar de estar usted a no es un gran problema. Hace bien, no te como entender. cuenta tercero acto. Tiene que traer tiempo para decir que voy a optar por quedarse solo, ¿no? Eh, y eso las personas muchas veces también eh se vieron en la manera de usted van, le cuenta la persona y todo y están cosas en la bolsa, mira sí Oye, ¿sabes? Te, te quería comentar, no sé, ¿tuviste partido Colo Colo? Ay, no compré huevos. ¿Ah? Ay, no compré huevos. Claro, o sea, sí. esa sí. Postión, eh, chucha, yo eh, estaba comentando una postura y no me sale que sí. no compaste huevos. Sí. Y no compré huevos o sea, Eso genera, naturalmente, irritaciones de la persona. ¿Cómo yo le demuestro a alguien que efectivamente lo estoy escuchando? Con comunicación, tío. O sea, escucha la ya. Ya, pero eso no me repita la misma cuestión, me la, la misma <ríe> opinión, ¿verdad? ¿eh? Pero está con la opinación. ¿Opinando? ¿Cómo yo le... le, de, le qué no me tengo que hacer? Firmar, ¿Cómo, la, la ¿Ah? la, ¿Cómo la afirmación? ¿Cómo firmar? Como, firmar. como mirar a la persona según yo me contacto visual. Sí. Mantener contacto contacto... Ahora, se pasa que eso puede provocar, ¿no cierto? Puede provocar incomodidad. Igual es como yo, y por eso, mirar, mantener contacto... Ah, una pues, cosa, mantener contacto visual, de la otra... ¿Por qué? Si uno mira, a veces ustedes tienen ese también hace que una persona se sienta incómoda. Sí, sí, sí, lo mismo también, que yo creo que a ustedes les ha pasado, sí, no, a todos nos que cuando una persona se aproxima mucho, la clásica curadita que te haga así, eh, que te haga el alma, por la parte que te un tufo, culo, el espacio acá. personal totalmente. No, lo que no. pasa es que todas las personas tenemos, una, tenemos lo que se nos una esfera de seguridad. ¿Ya? Entonces una persona se aproxima mucho a uno y automáticamente se genera un o sea, tema instintivo genera un gustazo, porque si yo me acerqueaba eh, y me pusiera a muy cerca, ciertamente la voy a colocar tremendamente incómoda. ¿verdad? A ver, mantener contacto visual a sentir, ¿qué otra cosa más deberíamos hacer para poder escuchar activamente? Mm, Hacer eh, preguntas no Preguntar, muy preguntar. bien ¿verdad? Y no hasta cambiando el tema, volviendo Tomar notas, y tomando Ajá. notas también de las tonterías uh -huh. Por eso lo traté, yo vuelvo a cargar mi grupo Está interesado Hay muchas veces que se sienten cómodo cuando uno toma notas ¿Cuándo le están hablando? hablando. Depende del contexto ¿Ya? Pero pueden tomar notas Si ustedes han visto las entrevistas políticas han visto que toda la gente sí. que está entrevistando toma notas uh -huh. Bueno, porque eso también le falta el entrenamiento de media, ¿verdad? ¿sí? Mirad, se tiene una forma de muestra ¿verdad? ¿sí? Pregunta, asiente, tener contacto visual, ¿verdad? ¿sí? Lo que tengo también, ¿sí? emitir de la información, bueno, utilizar lenguaje claro, ¿verdad? ¿sí? Pero no solamente, vamos a ver, es relevante, ah, adelante. No solo es relevante eh, el, el tema de la comunicación verbal, ¿verdad? ¿sí? Pero también tan importante como la comunicación verbal, ¿verdad? es relevante que ustedes también pongan asiento todo lo que es la, la parte del contenido no verbal del mensaje. Si ustedes ven que el contenido verbal del mensaje es tan solo al 7%, el resto son está, del mensaje está dado por los y por la postura corporal. ¿ya? A ver, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de viajar a un país que no se habla español, ¿ya? de hagan la duda simplemente tratar de eh, comunicarse por teléfono. Aún cuando tenga manejero de. ¿Ya? Extremadamente complicado. ¿ya? Porque nada que tener problema tú perdiendo, yo estoy perdiendo en este caso una plata de la mitad no sabe. Yo recuerdo cuando uno era impaciente, sea por concepto, todo. Entonces, tienen que llamar, no puedo, no sé, de del call, ¿ah? eh, o a una a una, a una operadora, ¿ya? Y me correctamente que al otro lado de la operadora estaba un inmigrante que hablaba un, en el, un inglés tan ulegio como Y ahí estábamos en un frasco de problema. Porque eh, si alguno es pololo, la polola los, los llama eh, para decirle, uy, mi amor, ¿sabes qué? Eh, eh, ahora tengo, después de sentarme, nos vamos a quedar haciendo una basura hasta las doce y media de la noche. Porque sentarme es muy largo. ¿Verdad? Bueno, probablemente si no me venís, puede que hay una chance que les crea. Siempre cuanto la mentira también sea, ¿verdad? que tengan un lado de menos la similitud. Pero cuando ustedes quieren mentirlo al papá o a la, a la pareja ¿verdad? y lo están mirando a los ojos, la posibilidad que les pueden comprar el cuento es alto o ¿Ya? Por eso que la gente, por programas de púlker, o sea, la gente se coloca la gorra ¿ah? y se colocan las tremendas gafas para justamente ocultar la, la, la, la parte gestual de la comunicación. ¿ya? Vamos a ver, con esto voy a terminar con esta lámina, ¿ah? y, pero le voy mostrar un vídeo de una película, se llama, la película es Acción Civil. Vamos el vídeo. Ahí es con... ¿Ah, ¿Ya dije? la dije? La línea ¿no? de un día. Y luego vamos a partir con las clases. Sí, no, no. La verdad es que sí, no, no. un demandante muerto cada vez es más valioso que un demandante vivo, gravemente deseado. Pero si la muerte es lenta y agoniza, a contrario de una muerte o un accidente, el valor puede aumentar de forma considerable. Por lo general, un adulto muerto de 20 tantos años vale menos que uno de media edad. Una mujer muerta menos que un hombre muerto. Un soltero adulto menos que un casado. Un negro menos que un blanco. Un pobre menos que un rico. La víctima perfecta es un hombre blanco profesional de 40 años con gran capacidad de ganar dinero, segado en la flor de la vida. Y la más imperfecta, no según nos baremos del derecho de daños personales, un niño fallecido es lo que vale menos. película que se llama Acción Cinta se eh, la recomiendo justamente la, se utiliza mucho en clase de retiración también, ah, esta sí. escena particularmente sí. cuando uno quiere hacer, hacer el punto de comunicación normal ah, eh, está bastante lucrativa sí. ¿ya? a ver, muchas veces también una imagen transmite mucho más eh, que parar palabras pues, hay un viejo ah, ¿ya? y por eso es tan importante muchas veces colocar en Porque si yo lo, lo, lo coloco en un papel, mira, la persona está madera pléjica, es muy distinto que la persona llevada a la calle, o sea, este tiene el poder de, de, de, de convicción que genera a ver esto, ver a una persona en esas condiciones sí. en o sea, de hecho justamente cuando el abogado de la, de la, del hospital ¿sabes? vio que uno de los jurados ya se puso a sollozar, dijo aquí ya no hacer, finalmente por eso le pide. Acuérdense, partieron, el, había realizado una oferta de un millón. Partió, digamos, a un millón dos cuando ya llegar este... sin todo el show que hizo el abogado, justamente de desarrollar las botonas, todo eso era parte del tema que estaba preparado. ¿Ya? Y justamente lo que quiere es provocar esa impresión en, en, en, en, en, el, en el jurado, en el juez. ¿Ya? Y cuando ven que ya sin empezar a hablar siquiera de todas las pruebas, Ya, uno de, de los jurados estaba solido usando, ¿no? el abogado dice, aquí estamos perdiendo. ¿Ya? Por eso es importante de colocar eh, eh, acentos en esto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, una persona cuando está eh, eh, golpeando la mesa con un lápiz, ¿ya? Eso también implica, también transmite información. ¿Ya? Si la persona no lo, mira a los, a los ojos. ¿Ya? Eso también está implicando que la persona ¿tá? está contando algo. ¿Ya? ¿Ya? Bien, vamos a dejar el hasta acá y eh, yo voy a comprar a un agua, porque me tengo y voy a partir, eh, vamos a partir con la, con la solemne en concreto, con un punto más. Tiene que llegar también, me genero más compañeros, ah, tiene